constitucional porque no se puede por un decreto de necesidad y urgencia para el cual hace falta demostrar que existe necesidad y urgencia que no es el caso reformar este tipo de leyes de esta forma eh, realmente produciendo un, un agravio tremendo a la lógica constitucional y particularmente al rol del poder legislativo que acá se los soslaya porque si había tanta urgencia de tomar medidas que yo no la veo socialmente, salvo que la analizaran desde algunos grupos este hegemónicos, este no había ninguna urgencia como para que esto no pudiera empezar a analizarse en marzo del año que viene, o como para que el presidente pudiera haber convocado a sesiones extraordinarias a las cámaras. Esto indudablemente opera casi como un subterfugio, un verdadero golpe de Estado en democracia, porque deslegitima leyes que habían adquirido tremenda legitimidad constitucional de una forma realmente inaceptable.